Es una victoria muy importante por, para nosotros, por, por la situación y por el rival que, que teníamos enfrente. Eh, así que bueno, eh, contento. Creo que el primer tiempo fue bastante trabado, bastante impreciso, diría yo bastante malo. Eh, segundo tiempo, por suerte, se se abrió un poco el aro para los dos, eh, se hizo un poco más dinámico. Eh, tercer cuarto creo que sacamos una pequeña diferencia, pero después, bueno, Ferro nos no achicó nuevamente. Y en el último cuarto pasó lo mismo, pero bueno, por suerte lo, lo pudimos manejar. Eh, Ferro se vino, sabíamos que que iba a dar todo y, y, bueno, por suerte pudimos manejar los tiempos y llevarnos, como decía anteriormente, una victoria muy importante para nosotros. Está claro que esos cinco puntos seguidos de Maxi Stanis como que abrieron el partido a favor de Olímpico, ¿no? Porque había sido un partido muy chato, muy parejo y daba la sensación que tenía pinta de suplementario. Sí, sí, como decís, eh, estaba bastante, bastante enredado el partido. Eh, pero bueno... Eh, Por suerte Maxi pudo, como decís, meter esos cinco puntos y después no dio esa luz de, de manejar el juego. Creo que el equipo fue inteligente y tomamos buenas decisiones, no nos desesperamos. Eh, nos pasamos el balón, cosa que por ahí nos no está costando un poquito. Eh, pero bueno, lo importante es haber ganado, haber sumado visitante, que sabemos que no es fácil, con un rival hoy por hoy directo de nosotros, así que estamos muy contentos. Con las victorias siempre se, se construye para un futuro mejor, en este caso, Olímpico está estancado, ¿no? Las posiciones en el décimo cuarto lugar, pero da la sensación que los que están abajo están muy, mucho más complicado ¿no? Porque ustedes ganan cada tanto, están más cerca de llegar al 50%, que me imagino es el primer objetivo de este, de este equipo, pero bueno, también hay una lucha feroz ahí abajo con equipos importantes. Sí, ni hablar. Eh... Viene bastante, bastante complicado y, y parejo. Y con muy buenos equipos. Eh, pero bueno, yo digo que me pone feliz que hoy por suerte nuevamente, después de tanto tiempo, pudimos contar con el equipo sin ningún tipo de problema. Estar todo a disposición. Eh, eso ayuda muchísimo por para la rotación. Más en una gira tan complicada como la, la que estamos haciendo eh, así que como le dije a los chicos eh, tengo mucha confianza en ellos están trabajando bien eh, y ojalá que que esta seguilla de partidos podamos seguir sumando para para mirar un poquito más para otro lado y no mirar para para abajo como últimamente estamos mirando Está claro que este Olímpico se había armado para otra cosa el Super 20, ¿no? Pero bueno, las circunstancias de la liga te ponen donde siempre se dice que tienen que estar. Bueno, ¿para qué va a estar o, o qué buscas con este Olímpico? Eh, la ventaja de localidad en los playoffs, salir de este mal momento, esta mala zona de, en la cual, viste, los equipos también necesitan ganar y, y empieza a haber una presión extra. Sí, eh, bueno, casualmente hoy en la charla hablaba con, con los jugadores que lo primero y apuntamos es salir de de esta situación que, que sabemos que no nos gusta a nadie eh, y que es muy muy difícil por porque bueno cada partido eh, es una final y cuando no se gana se complica más. Eh, pero por otro lado, eh, lo que le decía a ellos, que, que el personal está, que, que el equipo está, que ahora estamos todos juntos, que, que trabajan bien y que eh, podemos sumar algunos partidos más para sumar algún escalón más. Ojalá nos dé para para tener la localía, pero hay que ser sincero y sabemos que estamos muy lejos de eso. Hoy por hoy es tratar de, de acomodarnos de la mejor manera y y llegar a los playoffs eh, de la mejor forma para para el equipo que eh, que nos toque tratar de, de ser competitivo y ver a ver para qué estamos. Gracias, Adrián, y lo mejor. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos ustedes.